Cantan como sus hermanos el fervor americano.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 Continente aguardando el sol de mayo que un día lo libertará vivel pueblo paraguayo sus hijos resistirán hasta el final la batalla y a la buralla el grito de forjaran con sus hermanos el triunfo americano forjaran con sus hermanos el triunfo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 Eh, dirigido un poco al comando institucional de la Policía Nacional y al fiscal Icaxian Benítez de Santa Rosa de la Aguaraú al que le encomendaron la misión del desalojo de Edilson Mercado sin mediar orden de desalojo aparentemente nadie vio un documento escrito no se le exhibió siquiera a los ocupantes del asentamiento ninguna orden de desalojo por escrito proyugina ¿Y en qué sentido es este este pedido? Roypota y el pueblo exige pedevolve a los ocupantes del asentamiento de Ilso Mercado pedevolve mi supecuera la jumbacuera peguera jacue al comandante de la policía nacional devuélvanle la iba calecera peguera jacue los lechones que llevaron, las gallinas, los patos, muchos de ellos mataron y muchos llevaron. Si es como evidencia de un supuesto hecho punible, hay que hacerse la policía nacional o la estado paraguayo para orecó algún corralón o jojape o moí, la vaca lechera, no sé el número que llevaron y los lechones o van a parar por a las cocinas de esta gente que no contentos con delinquir también se dedican a robar a cara descubierta y en nombre del Estado porque si la Fiscalía es el supuesto resguardo de esas pruebas moho me las pruebas cara y fiscal devuélvanle a la gente su medio de vida pe devolver su pecuera a la ñana y malcuera esas vacas lecheras se vían por lo menos para que los niños tengan leche caliente a la mañana y no sean los no sumen a ese montón de niños desnutridos de nuestro triste Paraguay. La evidencia ya perecoma, supuestamente. Ahora, andan, orero y sigil, pez de su me la evidencia. ¿Dónde está el corralón donde tienen los animales que hurtaron a la gente en Edilson Mercado? Dale que fiscal devuélvanle a la gente sus animales son sus bienes sus únicos bienes y que el estado paraguayo no fue el que les proveyó ni de leche ni de escuela, ni de nada ustedes fueron a destruir lo que le costó sangre, sudor y lágrimas a la comunidad y a cada ocupante de Edilson Mercado no es fácil tener dos o tres vacas lecheras y ellos lo tienen en base a su esfuerzo y a su trabajo o omondás pencha pe probablemente peya pola riúgua a su caldo de los animales de esta pobre gente robo se llama eso delito también es o que nos muestra en todo caso el fiscal y este casi hay dónde están los animales dónde tienen las vacas lecheras y qué cantidad llevaron de hizo mercado dale que niñepulñaamo orden en este estado del desorden donde no hay un estado de derecho el pueblo exigirá que se establezca el derecho en todo caso porque pene y té en el actuar y como digo al comandante de la policía que nos muestre dónde están las pruebas requisadas moico perecola vaecer afuera y las docenas de de chanchitos chanchos que llevaron ¿Dónde están? Má, oreco ¿Quién es el custodio supuesto de eso? ¿O fueron a faenar y a llenarse la panza con eso? Porque probablemente Upea la Peñapoa. En cada desalojo llevan los animales de la gente. ¡Basta! Este pueblo tiene un mensaje muy claro que decirles también. El último desalojo que se va a tolerar en el Paraguay fue el de Eizo Mercado. Upea y Acetamante Tapepe ustedes saben cuál es el lema del paraguayo vencer o morir a amaría que fuera vencer para vivir pero este estado nos condena todavía al vencer o morir sabemos que hay una lista larga muy larga de asentamientos en lista de espera a ser desalojados ni uno más después de Edilson mercado vamos a tolerar como paraguayo niño de defenderta como sea con lo que sea, garrote, púntate a lo mejor ñañe y repuntata entre paraguayos, si persisten en esta maldita faena de atacar a los indefensos y de usar las armas del estado paraguayo para atacar a los paraguayos. Así que gente, dos cosas acá, Mensaje para el Estado, un desalojo más a partir de ello mercado. Las últimas lágrimas que van a derramar nuestros compatriotas tienen que ser las de Edison. A devolver su becuera la humba vaca lechera. P de volver su becuera y sus lechones. Y todas las gallinas y patos y que llevaron. Pehupipaque pete en camión pe. Como hacen? los que vienen a robar animales. Los cuatreros actúan así. Jadelito, pues. Pero usted chavo tú a la Policía Nacional. Así que ñañepunuta ñañalinear los paraguayos hiacheve. A fuerza de sangre, sudor y lágrimas. Pero vamos a alinearnos. En justicia, en igualdad de derechos para todos. No en usar las fuerzas públicas como garrote. Porque no existe un estado de derecho. Ma, pero jotaro ayuda. ¿A quién le pide ayuda a un campesino que es avasaleado en su derecho? A nadie, carajo, porque en el Estado no existe una institución que le garantice uno solo de sus derechos. Y basta, gente. Basta, dijo, y el cetro rompió. Así cantamos nuestro himno nacional. Y lo vamos a cantar muy fuerte. Frente a las casas de cada uno de ustedes. Para que sus familias también sientan el dolor en todo caso ya yo igualatan el dolor si es que eso es lo que pretenden mensaje está dado gente ni un desalojo más y devuélvanle sus animales su fuente de alimentación de los cientos niños que están en Edilson Mercado, más de 100 niños están en esa comunidad, dale que sensación de, de que lo que venimos diciendo desde hace un tiempo se está acelerando a partir de esta semana. En nuestro país, los defensores de la muerte lenta, sufrida del pueblo, están eufóricos. Ascendió el gobierno nuevamente el pelucón, matón del barrio, acompañado por lo más granado de los multimillonarios financiistas, porque no son los, los millonarios ...empresarios de fábricas, sino aquellos que viven de papeles. Digamos casi por alguna esperanza en ese mundo irreal, por eso dijimos casi todos pedófilos. Esa burbuja en la cual cada vez entran menos, con cada fusión de empresas se van cayendo algunos de los comensales de las mesas de la abundancia escandalosa. Lo que ha planteado en su comienzo no es nuevo. Pero las actitudes dicen más que las palabras. Las grandes marcas son su norte. X, Google, Meta, Apple, Amazon y otras. Retrocesos fuertes en las posibilidades del desarrollo de sistemas alternativos de generación de energías limpias, tanto solar como eólica. La energía verde, entre comillas, muchas comillas, queda en paréntesis, porque hasta ahora la han aplicado muy torcidamente. Lo fundamental es que centralizan en el petróleo y sus derivados porque eso es lo que controlan y de la cual dependen de su de diversificación. Mientras sus rivales mundiales siguen diversificando y avanzando en las energías renovables. Estados Unidos quiere volver a sus inicios. Si siguen por este camino, seguro que tendrán que empezar de nuevo. La situación internacional es muy complicada, y la noche del fascismo se cierne sobre nuestros pueblos. En nuestro país, las instituciones son zonas de influencia de sus directivos o de la seccional a la que pertenecen. El inder siempre tuvo sus idas y vueltas, pero en lo que atañe a los pueblos indígenas hay un retroceso fuerte. Ni hablemos, ni hablemos del INDI, que es por y para los indígenas y, sin embargo, lo tienen los militares. Y está asentado en zona militar, en una parte de un cuartel. Es todo un ejemplo, todo un ejemplo. Parece que el puesto a dedo Peña, la formación recibida en Estados Unidos, incluye en grandes dosis de racismo blancoide en este gobierno claramente títere de HC ese hecho lo pagó en la capital yankee porque no hay que olvidar que HC que es el gran capo de la droga trata etcétera etcétera en el Paraguay también tuvo un entredicho comercial con Estados Unidos muy fuerte, al, tu, al final tuvo que bajarse, pero ellos no perdonan, porque sus intereses siempre van primero. Y cada embajada, más allá de lo que piense cada embajador, pone en el papel lo que implique perjuicio o beneficio para Estados Unidos como dije antes, sus intereses primero. Y lo que han planteado desde el inicio de la campaña electoral en este periodo fraudul fraudulento, por donde se lo mire, los colorados, han venido planteando, sobre todo gentuza como Zavala, Riera, Los Núñez y otros grandes ganaderos y o oh, narcos ojeros, es que los campos que necesitan son sospechosamente de los más de... 1.200 asentamientos que reflejan las desigualdades en las posibilidades de la tenencia de la tierra. Y también hablamos de las comunidades indígenas. Los únicos que luchan por la legalidad de los lotes son los campesinos, los indígenas y gente decente cuyas propiedades dependen de que ningún delincuente ponga los ojos en ellas y tantas desigualdades, tantos desalojos, tantos asesinatos de dirigentes sociales, cuando la gente se alarma por las bandas parapoliciales, paramilitares o de narcos directamente, se ponen los uniformes y desatan verdaderas cacerías de niñeces, adolescentes, hombres, mujeres y ancianos golpeando, maltratando, torturando psicológicamente a los más jóvenes para medrentarlos. Volvemos a los 50, 60, 70, a veces parece que nunca tuvimos mucho tiempo de tranquilidad. La represión sistemática tiene su contrapartida en que la gente, la población va perdiendo el miedo. Las avanzadas de los personeros de la esclamitud moderna en la jornada laboral que votaron los senadores es inadmisible. Pero le cierra a los empresarios que reciben dádivas del Estado mientras despotrican contra las leyes que tratan de nivelar un poco las abismales diferencias entre las clases sociales, que es justamente aquellas que ayudan un poco a a la familia, a los estudiantes, a las madres solteras, a las madres solas, etcétera. A los discapacitados, a los enfermos este de, de este cáncer o bueno. A todos esos ellos consideran que eso es un gasto inútil, ¿por qué? Porque no va a sus bolsillos. La extensión de la jornada laboral, como en la época de Stroessner, está a la vuelta de la esquina. 14 y 16 horas de lunes a viernes, 12 horas los sábados y 10 horas los domingos, con salarios de hambre, sin atención médica para el trabajador y su familia. Porque en eso sí estamos peor, desde el momento que se roban todo. Pero no es un caso aislado. Menos en los países donde el soberanismo gobierna, en el resto como en el nuestro, las condiciones son cada vez más adversas. Llegan a un nivel de entrega y sumisión a los intereses extranjeros que nunca se vio. Y no es como antes, que se podía cruzar la frontera y poner conocimientos para vivir mejor en los países con los que compartimos fronteras. Ahora no. Ahora es un gran caldero social en cualquier lugar a donde uno quisiera emigrar. Así que, gracias al egoísmo de las élites, cada pueblo tiene el mismo problema y habrá de construir sus herramientas para salir adelante. Lo que se pone en funcionamiento en el Paraguay se replica con más fuerza en los países adyacentes. Hoy se cumplen, por ejemplo, 16 años, 16 años de la proclamación del de de Estado Plurinacional de Bolivia, que nació con el liderazgo de los pueblos indígenas en el 2009. Fue un proceso largo y difícil. Con el liderazgo del presidente indígena Evo Morales Ayma se refundó Bolivia ...en democracia, con el voto del 66% de la población. Así nació el Estado Plurinacional de Bolivia. La primera etapa del nuevo Estado fue próspera... ...con la nacionalización de los recursos naturales... ...y la inversión pública en la atención de las necesidades... ...del pueblo boliviano, arrastradas desde la República... ...cientos años atrás... El, en el 2019, la derecha dio un golpe de Estado e impidió la industrialización soberana del litio. El actual gobernante, el traidor Lucho Arce Catacora, desde el 2020 cedió ante los poderes internos y externos, hundiendo al país en la profunda y múltiple crisis de los días que corren. Su política pública se centró en favorecer a los privados y criminalizar a las organizaciones sociales con cientos de detenidos políticos. El mayor perseguido político es el ex expresidente Morales, a quien el laufer y el odio racial lo quieren acorralar. En medio de la crisis surge una nueva opción electoral con Morales y los pueblos indígenas para refundar Bolivia una vez más. El presagio del, huma, del humanista revolucionario se cumple. Caer y levantarse cuantas veces sea posible. Como ven, compatriotas, en la vecina Bolivia, el pueblo movilizado está desarrollando las acciones que destrozan a los golpistas y vendepatrias. En las calles, donde la población hace oír mejor sus reclamos. Lo mismo ha pasado en el Uruguay, donde una coalición se ha impuesto a los vendepatrias, pero, lamentablemente, según lo que se ve en, los, en, en parte de lo que es el MPP y lo que es este los profundos lazos que tienen con, con sectores de la derecha esto es grupos eh, este grupo es un sector aunque un sector venga ya condicionada por sus dirigentes históricos con posturas que contradicen la fundamentación misma del frente amplio y que configura una flagrante traición a sus postulados y a lo que el pueblo uruguayo votó. Bueno, es nuestra posición. Pero es un sector, no las mayorías. Así y todo, en el Uruguay se prendió una lamparita de esperanza. En la Argentina, el sionista, pedófilo, sipayo del matón del norte y del criminal genocida de Netanyahu, primer ministro de ese enclave eurosajón llamado Israel, está llevando a la práctica lo que se aplica en el Paraguay desde hace más de 70 años a un ritmo vertiginoso. Ahora, con la composición del gobierno de Trump, se ve claramente la relación umbilical de Milley y su banda, que acompañan junto a Boric de Chile, el judío nazi de Ucrania, por poner de rodillas para lo cual se unen otros que subieron con el voto y la esperanza popular de una vida más democrática y luminosa de sus países. Hablo en este caso del traidor Lucho Arce, de boris y Morales, eh, enlugadas junto a Dina boluarte No Morales, no Morales, el compañero indígena, Morales de Guatemala. escuchemos a nuestro compatriota Ramón Medina explicando con este con bastante claridad como siempre la situación política a través de este atentado contra la población que han hecho los sectores paramilitares, parapoliciales y las milicias narcos del Paraguay. De y de por ninguna casualidad que el 2025 haya arrancado con una serie de desalojos ilegales en el país, y en particular en esta semana en Yasecañín, en donde fue desalojada la comunidad Edilson Mercado, una comunidad hecho, instalada y construida, por la organización de base que tiene caminos vecinales, electrificación, vivienda, producción de renta, producción de consumo, que tiene sus gestiones ante el Congreso Nacional, el INDER, instituciones que, por cierto, en este 6-7 años de vida de la comunidad, nunca se ha preocupado realmente de resolver ese problema. Como no se ha preocupado en resolver ninguna de los problemas de tierra de campesinos e indígenas en el departamento de Cañindeyú, que se sigue construyendo a través de la autoorganización, pero con la total desidia del gobierno de turno. Pero importante ya é Detrás de estos desalojos hay tres autores políticos fundamentales. En primer lugar, la responsabilidad del presidente del Paraguay, el Colorado Santiago Peña. En segundo lugar, el presidente de la ANR, Horacio Cártez. Y en tercer lugar, la legisladora del departamento de Canindeyú, Cristina Villalba. Para el, objetivo. el objetivo es que las tierras y los territorios en donde están instaladas campesinos e indígenas deben pasar a ser territorio del agronegocio y de la mafia, y las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, es un obstáculo para esas actividades económicas cuyos líderes político son Santiago Peña, Horacio Carter y Cristina Villar. Cuál desalojo y de Cuba es totalmente ilegal. No existe orden de desalojo. No existe ningún documento firmado por un juez en donde se ordena el desalojo. En segundo lugar, el desalojo hoy no depende de una firma de juez. Sino depende de la plata que tenga los interesados en usurpar y apropiarse de ese de esos territorios. Para ello están los fiscales, sea de Canindeyú o de otros departamentos, en este caso de Yasecañil, cuando se desalojó la comunidad de mercado o apelájico ahí a un fiscal de Santa Rosa de La Guaral. Depende de la plata que tengan estos grupos económicos políticos, para que alquile a un fiscal para hacer los desalojos es la excusa y es lamentable que la Corte Suprema de Justicia hasta este momento no haya sacado ninguna resolución porque se está manipulando la ley para perseguir a campesinos e indígenas la cesación del hecho punible hoy purúa a los fiscales ...para argumentar que o injagina PTI, crimen o PTI, delito en ejecución... ...y por lo tanto hay que evitar que se concrete ese hecho punible. Eso es mentira. Las comunidades campesinas están totalmente instaladas. Tiene su producción, tiene su vivienda, tiene su, su gestión ante el INDER. No es el desarrollo de un hecho punible... Es el reclamo patriótico y genuino de un pueblo que demanda sus derechos a un Estado y a un gobierno que no cumple. Alquilan fiscales y usan la fuerza pública pagada por todo el pueblo paraguayo para desalojar a nuestros compachotas. Ante eso hay una respuesta de solidaridad, de apoyo de las organizaciones sociales, políticas y del pueblo en general que ve con indignación la persecución, la criminalización, el odio, la violencia y la agresividad de un modelo económico y productivo basado en el agronegocio, el extractivismo, la mafia y el crimen organizado. Los campesinos y los indígenas no son ninguna asociación criminal como lo califican los fiscales y muchos medios de comunicación. Peña, Cristina Villalba y Horacio carte ellos sí son integrantes, miembros, pensadores y operadores del crimen organizado en el Paraguay. Ellos sí son criminales. Maldina compañero, que ¡Sí! me que te mire. good yeah. Seguimos pensando que dirigentes populares como Pedro Castillo Terrones del Perú siguen enfrentando la infamia sin perder su dignidad e investidura, ya que sigue siendo el presidente del Perú. Nos solidarizamos con él y su familia, compañeros y correlís, y esperamos que sea trasladado a la casa de sus familiares en Lima para seguir su reclusión junto a sus ancianos padres. Nos solidarizamos con todas las familias con pérdidas de alguno de sus miembros asesinados por la caterva criminal de Bendepatrias que junto a las tropas yankis ocupan y saquean del país poniendo como como este como mascarón de proa a Dina Boluarte y atrás de ella a Keiko Fujimori Nos solidarizamos con el hermano pueblo de la República Socialista de Cuba que nuevamente están siendo injustamente victimizados. Y frente a la arremetida imperialista, Cuba vencerá. Pero vamos a pasar lo que ellos mandaron, porque importa más lo que ellos mandaron que lo que yo pueda decir. Y dice que la, este, frente a la arremetida imperialista, Cuba vencerá, la cual se refiere a la decisión del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, de restablecer las férreas medidas de guerra económica contra Cuba que su predecesor eliminó hace solo unos días atrás. La Embajada de Cuba destaca que entre dichas medidas figura la inclusión de nuestro país nuevamente en la lista arbitraria de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, designación que evidencia un desprecio absoluto a la verdad. Este nuevo acto de agresión del gobierno estadounidense contra el pueblo cubano refleja una vez más la naturaleza cruel y despiadada de la política de asfixia y cerco económico que con fines de dominación se aplica contra Cuba. No nos van a desviar del rumbo socialista, del empeño en recuperar la economía de fomentar la mayor solidaridad, creatividad, talento, espíritu de trabajo y de defender como un bastión inexpugnable la libertad, la independencia, la soberanía y el privilegio de construir un futuro sin injerencia extranjera. El pueblo de Cuba agradece los, las múltiples expresiones de respaldo y solidaridad recibidas de todas partes del mundo. Por ello, Cuba vencerá. Bueno, para contestar, antes de olvidarme de nuevo, sobre el tema Ucrania y como sigue la famosa operación especial, hay una persona que, con toda seriedad, ha tomado el trabajo de informar, cuidando que la información que pasa para no caer en el sensacionalismo en el que incurren otros. Este sitio es en YouTube, se llama Reportero de la Verdad. Escuchen, vean y van a ver la diferencia en la renación. Bien, estamos muy felices de la aparición de la nieta 139, en medio de la negrura de los fascistas que creen que los luchadores por la vida nos desanimaremos. Estos hechos confirman que vamos por buen camino y aunque se da en un solo país, en toda la cuenca del Plata, seguiremos adelante. En algún momento vamos a romper los, este, los secretos que tan cuidadosamente guardan. La diferencia del esperpéntico Milley con otros vendepatriacionistas es que él metió a la Argentina en un lío fenomenal. Puso a la Argentina como parte del gran Israel, en especial la Patagonia, evidenciando así lo que avisaba en su tiempo, hace 60 años, y más, el general Osiris Villegas sobre el plan Andinia y la entrega de las Malvinas a los ingleses. Por eso todos los institutos científicos y las empresas aeroespaciales y de y nuclear los ha entregado a la voracidad sionista internacional. Por ello también, después de volver del norte, viene con ideas de paritaria cero, con la misma postura de los milicos del proceso, con lo mismo que votaron los senadores paraguayos el amigo de H.C. y el puesto a dedo Santiago Peña, la única libertad que hay real es la de los esclavistas. Por eso los argentinos deben recuperar las calles y terminar con esta pesadilla, porque la juventud argentina así no tendrá futuro. Los jubilados y pensionados estarán cada vez peor. Pero el hecho ocurre de que haya un montón de elementos fascistas que salen del clóset eh, y se está dando en todos los partidos demuestra que hay que buscar la formación unitaria con todos los sectores que estamos de acuerdo en terminar con todo el cipallaje de un movimiento nacional verdadero porque los que están están muy, muy, muy infiltrados. Se ve con los elementos que salieron a defenderlo a Milley, a defender a, a Elon mac y compañía. Pero esos mismos fascistas que hoy salen del closet Se esconderán buscando el anonimato cobarde cuando el insulto y la agresión se les haga contra. Es lamentable que la mitad del pueblo argentino se haya dejado comprar con los nuevos espejitos de colores. Y a mi, ley, a mi ley, hay que hacerle un aviso porque está incurriendo en un delito ...del el artículo 212 del Código Penal Argentino... ...insultando, amenazando, agrediendo, incitando... ...incitando a la violencia con, colectiva contra otros grupos... ...diciendo él... ...en las redes sociales que hay que buscar al diferente, al que piensa de otra manera, hasta el último rincón. Guarda, porque veamos, el artículo 212 del Código Penal dice claramente Será reprimido, con prisión de 3 a 6 años, el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola violencia incitación. ¿Está claro, libertontos? Bueno... el hombre y su tiempo transitan los surcos del campo y el viento y de la quimera canto y pensamiento va naciendo el hombre surco de su tiempo キャ De lau de los valles verdes. Y tiene guitarras que templan su grito, hechas de madera, multidas en sangre, quebracho de estirpe, que no tumban a miel, coplas y jazmines, luchas y azar. la plegaria de tu alpa y tu casa. Bueno, y por último vamos a, a tratar rápidamente y el, la semana que viene lo vamos a tratar más. El Paraguay fue de declarado estado responsable de muerte de dos niñas, informe de Naciones Unidas. El comité hizo público hoy su informe tras llevar a cabo una investigación confidencial ...sobre las muertes de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba... ...ejecutadas por la Fuerza de Tareas Conjunta del Estado en septiembre del 2020. El comité recibió una denuncia sobre los homicidios ilegítimos... ...y alegaciones de que Paraguay adoptó diversas medidas para encubrir el incidente. Los homicidios de las dos niñas de 11 años constituyeron una grave violación del derecho a la vida, especialmente teniendo en cuenta la participación directa de la fuerza de tareas conjunta del Estado, afirmó el comité, y añadió, esta violación se agrava más, aún más, por el hecho de que Paraguay no llevó a cabo una investigación exhaustiva lo que sugiere una grave negligencia o un encubrimiento intencionado de detalles importantes. Hasta aquí, las Naciones Unidas. Y el próximo miércoles vamos a ver con los compañeros de la gremial, que fueron los que llevaron adelante, lo de la este, gremial de abogados están en todos lados donde... Hace falta gente que la tenga bien puesta, sean hombres o mujeres. Bien, no estamos despidiendo hasta la próxima semana. M'ha de me m'ha